Vamos a construir un centro, un centro de apoyo a la producción, un laboratorio para poder análisis de suelo, de agua y, y insumos agrícolas, todo lo que es insecticidas, eh, herbicida En realidad va a ser para Montero y para todo todo el norte integrado, ¿no? un apoyo a los productores, este es con fondo indígena, por eso tiene que ser a la producción. ...para a apoyar a la producción el proyecto. Eh, eh, es una es construcción más el equipamiento. Un poquito hemos ajustado el presupuesto, pero... Eh, ...pensamos que con eso va a salir y va, va a ser una nueva institución... ¿no? ...que va a nacer para poder apoyar a todos los productores... ...especialmente a los productores de arroz, de soya, sorbo, no tanto tal vez de soya, pero los pequeños productores, todo lo que es verdura, eh, hortalizas, entonces eh, es para apoyar a los pequeños productores. ¿Acá de dónde va a ser eh, construido este? Está por la zona de Villaverde, por ah, la avenida Fabril, a una cuadra de la avenida Fabril, es por esa zona que se venden los insumos agrícolas, ¿no? Entonces, exclusivamente es para control de calidad de insumos agrícolas tanto fertilizantes eh, herbicidas encicticidasdas todo lo demás se va a estar al servicio del, de los productores eh, en realidad es eso va a ser un ente público donde eh, sabemos en montero no hay no hay por un centro laboratorio para analizar la calidad de los insumos que venden en los diferentes puntos de venta. Entonces esto ha sido en coordinación con la Federación de Campesinos para que a ellos les preste servicio. Sí, va a ser un servicio, pero a un precio económico, un precio real, si va a tener algún costo.